La Escuela Municipal de Música de aquí, de nuestro municipio de Sonseca... Abre el plazo de matrícula del curso 2010-2011 a partir del próximo 1 de junio. El 1 de junio es el martes de la próxima semana. El plazo se cierra el 30 de junio, es decir, va a estar todo el mes de junio absolutamente abierto. La inscripción será en la oficina de la Escuela de Música, que está situada en la calle Toledo, número 5 de Sonseca. Queremos hablar sobre estos detalles con el director de la Banda Municipal de Música y también director de esta Escuela de Música. porque nosotros normalmente hemos hablado con Evilación Ventura sobre asuntos relacionados con la banda municipal, pero concretamente de la Escuela de Música Creo que todavía no hemos hablado ninguna vez. Evilacio Ventura, director, muy buenas. Hola, buenos días. Es así, me parece que no hemos hablado todavía de la escuela municipal, mucho de la banda, pero sí. no tanto de la escuela. De la escuela hemos hablado menos, sí, efectivamente. Uh -huh. Bueno, Evilacio, antes de nada, muchas gracias por por estar con nosotros, porque te pillamos trabajando en Toledo, ¿no? Sí, no, bueno, trabajando. Estoy en el tema de la Federación de Bandas, Ajá. haciendo algún trabajo que teníamos pendiente. Muy bien. Bueno, algo que tenemos que comentar de nuestra escuela municipal es que está inscrita en el registro de escuelas de música y danza de la Consejería de Educación y Cultura sí. de la Junta de Comunidades, ¿verdad? Sí. Y que abre el plazo de matrícula, como todos los cursos, del primero de junio al día 30 de junio. Esto se hace siempre igual, ¿no? Siempre se utiliza el mes de junio para recibir todas estas solicitudes de matrícula. Sí, tenemos la necesidad de tener una previsión de futuro, que se dice. Uh -huh. Y entonces hacemos la primera, bueno, la primer plazo de matrícula se hacía. ahora. Lógicamente, luego, cuando llega septiembre, también damos otra oportunidad a los que se han olvidado, que, bueno, se les había pasado el plazo de matrícula, pero ya tienen más dificultades para encontrar, eh, bueno, pues las asignaturas que ellos quieran. Uh -huh. Entonces, queda siempre los que no hayan elegido ahora en junio, pues luego tienen ciertas dificultades para encontrar, pues eso que te comento, de, si quieren estudiar algún tipo de instrumento en concreto. Ajá, muy bien. Eh, ¿Se necesita algún tipo de documentación? ¿Qué sí. es lo que se requiere a la hora de formalizar esta matrícula para la escuela municipal de música? Cuéntanos, Avilasio. Bueno, hay un documento que hay que rellenar donde, bueno, pues se eh, conocen los datos de cada uno de los alumnos que vamos a tener y de sus padres y luego, pues, la, el ingreso de una cantidad de reserva que se uh -huh. llama, se llama matrícula o reserva de plaza que se llama también, uh -huh. que son unos 50 euros. 50 euros, pero para todo el mundo, independientemente sí. de, de lo que vaya a cursar cada uno, ¿no? Sí, efectivamente. Esos 50 euros vienen para luego el pago que, que va a suponer todo el gasto que tiene la escuela. Porque, de alguna manera, esta escuela de música funciona a modo de cooperativa, ya. apoyada, lógicamente, por la subvención que da el ayuntamiento y el permiso que tenemos de utilizar eh, centros públicos. ¿no? Uh -huh. Pero, al final, es pues si los gastos son una cantidad, restándole las subvenciones y restando lo que podamos... conseguir de dinero de otras instituciones, pues el resto hay que casi repartirlo a escote que se dice. ¿no? Mm -hmm. Bueno, eh, recordamos, va a ser de lunes a viernes, a partir de las 4 de la tarde y hasta las 6, de 16 a 18 horas, insistimos, de lunes a viernes, en la oficina de la Escuela de Música, que está en la calle Toledo número 5, yo creo que, Toda la gente de aquí de Sonseca sabemos exactamente dónde está la Escuela Municipal de, de Música de nuestro municipio. Eh, si una persona quiere cursar un instrumento, ¿entraría directamente a clases de ese instrumento o tiene que hacer algo de solfeo antes? Explícanos cómo funciona eso, en los itinerarios que hay. Sí, bueno, si es, si es un niño, uh -huh. eh, comprendido hasta la edad de 15, 16 años, es ...obligatorio que tenga conocimiento de solfeo... ...porque desconocemos... ...qué recorrido va a tener él dentro de la música ¿no?... ...entonces eh, conviene que esté lo mejor preparado... ...el solfeo es una materia... ...que te, te, te dice lo que significa... ...todo lo que es el lenguaje musical... cómo ya. puedes luego tocar un instrumento... ...entonces es fundamental ¿no?... ...o sea es la alfabetización musical Efectivamente, ¿no?... ...aprender a leer y a escribir... Sí. ...si eres adulto... ...si ya tienes una edad superior... ...que el recorrido musical pues es más limitado... Pues lógicamente tengo que decirte que el, la actividad musical es una actividad como la deportiva, un, un movimiento de músculos, es más un ejercicio muscular de movimiento de dedos y tal, y entonces la juventud siempre ayuda mucho el tener poca edad porque los, los dedos y, y los músculos están más flexibles. Uh -huh. Entonces cuando ya tienes más edad pues se suele eh, permitir que no se haga el lenguaje. Si se quiere también se puede ofrecer el mismo lenguaje a los adultos. Uh -huh. Pero bueno, se hace más aplicado al propio instrumento. va a tocar y entonces con las necesidades que va teniendo. Pero para todos los niños sí que es obligatorio el lenguaje por una necesidad lógica. Uh -huh. Digamos que a los niños se les da esa cultura musical, ese bagaje que tiene el, el, el lenguaje musical o el solfeo, porque se pretende también luego incorporarles a la banda municipal, ¿no? Exactamente, siempre que ellos lo decidan así. porque son, es de libre, si quieren ellos pueden participar en la banda o no, es una actividad más que tenemos en, en Sonseca para, bueno, para la formación de los jóvenes y de, y de las personas. Que... Pero es lo normal, ¿no? Lo habitual es que un niño que entra desde pequeñito en la escuela de música, eh, luego finalmente termine en la banda municipal. Se habrán dado pocos casos de niños que no hayan querido entrar en la banda, ¿no? Bueno, pero se dan, porque ya la, la escuela tienes que tener, tenemos que tener en cuenta que es muy muy grande en alumnados. Uh -huh. es, tenemos unos 200 alumnos de media en los 15 o 20 años últimos. Entonces, lógicamente, no pueden entrar todos los niños en la banda. Además, hay una serie de instrumentos que no participan de la banda, como son violines, yeah. guitarras, pianos. Entonces, no es una cosa obligatoria. Y luego, hay casos pues muy concretos de chicos pues que no les apetece o les da vergüenza, o de fin... son cosas personales... ...de todas formas la mayoría sí porque es un objetivo... Al, a, ...al entrar en la Escuela de Música... ...es un objetivo es tocar con la agrupación que, que, que más ven ellos... ...en las fiestas y en los conciertos. Claro, eh, vamos a centrarnos en el caso de niños... ...de personas con poca edad... ...que tienen como propósito, como objetivo luego... ...entrar en la Banda Municipal de Música... ...hay unos instrumentos en los que el acceso a la banda... ...porque faltan es digamos más claro y sobre todo... Eh, eh, eh, más, eh, más fácil por llamarlo de alguna manera, quiero decir eh, por ejemplo, tenéis muchos clarinetes ¿no? o muchas flautas, sí. el niño que elige la flauta o el clarinete lo va a tener más difícil para entrar en la banda que el que elige un instrumento que no existe en la banda o que hay menos en nuestra banda municipal lógicamente el, las plazas de la banda municipal aunque son muy amplias porque se ha ido eh, ha, han ido cada vez siendo mayor la cantidad de, de componentes pues, lógicamente, hay unos instrumentos que son más dificultosos de, de, de, de, de completar. Pero hay otros que, como has hablado del clarinete, por ejemplo, es muy necesario tener muchos. Yeah. Entonces, eh, yo te puedo decir que en este momento clarinetes tenemos unos 30, uh -huh. pero no me importaría tener 50, yeah. porque es, es la, el, el instrumento básico de las bandas de música, así como los violines en las orquestas, ¿no? ...entonces, pues bueno, no me importa que haya muchos... ...lógicamente en, en flautas, en el caso que me has hablado de flautas... ...hay más dificultad porque el, el movimiento dentro de los componentes es menor... ...quiere decir, yeah. que hay veces que en Solseca por razones de estudio... ...por razones de trabajo, por mil razones que hay... ...suele moverse mucho el, los componentes... ...yo podría decirte que en este momento, después de mis 28 años en la banda... ...podríamos tener más de mil componentes en, en la banda... ...si lo juntáramos a todos, ¿no?... Uh -huh. ...pero claro, por razones que te digo... ...de estudios, de trabajo, de en fin... De, ...de diferentes razones, se van yendo, ¿no?... ...entonces hay unos instrumentos que se mueven más que otros... ...en este caso me decías la flauta... ...bueno, pues la flauta es un instrumento... ...que llevamos muchos años de forma muy estable... ...que yes. tienen porque han encontrado trabajo cerca... ...o porque viven eso seca, o por lo que sea... ...pero eh, eso no lo puedo yo ver con, con anterioridad... ...quiero decir, que yo no le puedo negar a un niño... ...que haga una cosa... ...cuando no sé si va a ocurrir o no... ...entonces nosotros aconsejamos... ...aconsejamos una serie de instrumentos... ...que no están cubiertos todavía en la banda... ...eso es... ...pues eso sí, pues eso ya sabes... ...si por ejemplo viene un niño y quiere tocar un bajo o una tuba... ...pues yo ya le doy, le aseguro el puesto... Eh, el, el, ...en diez años, vamos... Le digo, uh -huh. ...no te preocupes que tú... ...en los próximos diez años todo lo que coja tuba va a tocar... ...porque yeah. no me importa tener ocho... ...en este momento tengo tres... Uh -huh. ...entonces no hay ningún problema... ...pero en otros instrumentos pues... No lo sabe, no sabe cómo va a poder eh, variar el, los componentes. ¿Y cuáles serían esos instrumentos en los que el acceso a la banda sería un poco más fácil? ¿Has dicho la tuba? ¿Alguno pues más, Evilasio? podrían ser. Por ejemplo, antes teníamos problemas con los trombones, pero ahora hay bastantes alumnos en trombones, con lo uh -huh. que ya no sé si llegan todos, pues no tenemos problema, pero si no llegan todos, pues habrá un poco más de problema. Pero bueno, trombones, trompas, por ejemplo, que no me importa tener ocho. y en estos momentos tenemos seis, que está bastante bien. Uh -huh. eh, los más populares, como son saxofones, trompetas, pues suele haber más, más cantidad de alumnos, entonces suele ser un poquito más dificultoso, pero fagotes pues por ejemplo, pues no hay problema de que haya más, más. violonchelos, en fin, hay muchos instrumentos, pero todo es cambiante, quiere decir que no, yo no puedo prever lo que puede pasar dentro de dos años o tres años, los que pueden seguir... o pueden variarlo. ¿no? Uh -huh. Y luego, Evilasio, eh, eh, yo creo que hay que derribar un par de tópicos relacionados con la Escuela Municipal de Música, que, que tiene mucha gente ajena a la música o neófita a este tipo de temas. Eh, mucha gente piensa que la Escuela de Música es para crear cantera para la banda municipal. Es decir, que si tú quieres dar clases de guitarra española, instrumento que no aparece en una banda como la nuestra, bueno, ni en ninguna banda de, de este perfil, ¿no? pues no puedes, ¿no? Porque claro, es que la Escuela de Música está para crear gente para la banda, para crear músicos para la banda. Eso no es así. Es decir, tú puedes cursar eh, o puedes aprender a tocar un instrumento que luego no esté representado en la banda. Por supuesto, ¿no? Y además llevamos ya muchos años. La Escuela de Música de Sonseca es una escuela de las más antiguas. ...creo que eso que hablabas antes de que estamos inscritos... ...en el registro de escuelas de música y danza de la consejería... ...yo creo que somos de los primeros... Uh -huh. ...de los primeros de, de cuando ya se lo, lo tomó Castilla la mancha... ...entonces esto ya se rompió en aquel momento... ...antes sí que es cierto que era una escuela de educandos de banda... ...cuando yo llegué a Sonseca en el 82 era uh -huh. así... ...pero ya no, ya ha cambiado esto radicalmente... ...porque hemos incluido muchos más instrumentos... ...por eso te decía... al principio que no es necesario que participen en la banda, claro. es un, una escuela de formación de músicos pero no quiere decir con eso que tenga que tener una obligación, hay los músicos de, la, de guitarra clásica que me decías, lógicamente no encajarían en una agrupación instrumental de viento pero tampoco encajarían los de violín o los de piano uh -huh. entonces, eh, lógicamente, desde ese momento que se abrió la, las asignaturas a impartir, pues a partir de ese momento ya dejó de tener una relación directa con la banda, sigue siendo lógicamente la escuela de música quien forma a los músicos de los componentes de la banda. Claro. Pero no ya hacerlo. Pero lo único que hay que hacer es tener más ideas para esta gente que pueda seguir haciendo lo que más le gusta a un músico es tocar en conjunto. Claro. Y entonces ahí ahí hay grupos de rock que tenemos en Soseca que han pasado por la escuela de música. Uh -huh. Hay muchísima gente, vamos, que no es solo banda, sino es formación musical uh -huh. para luego cada uno. pueda realizar con su vida lo que más le guste. ¿no? Ajá. ¿Y en la escuela se puede aprender a tocar cualquier instrumento? Es decir, ¿tenemos cubiertos con el profesorado cualquier instrumento que se nos ocurra o puede darse el caso de que haya un grupo de personas que de alguna manera u otra quiera cursar un instrumento determinado y entonces en ese caso se buscaría un profesor profeso? Sí, eso se podría llegar a hacer. Lo único que necesitamos, como te he dicho antes, esto es una cooperativa. Entonces cada profesor tiene, supone un costo a la escuela, lógicamente. Si conseguimos tener suficientes alumnos para cubrir ese gasto, No hay ningún problema de, de abrir esa materia. Pues no sé, te podría decir yo, guitarra eléctrica, que no la tenemos. No. Tenemos guitarra flamenca, pero no eléctrica. Bueno, pues si yo tuviese 10 alumnos de guitarra eléctrica o 8, pues posiblemente podríamos contratar a un profesor que viniese a hacerlo. O quien dice eso dice bandurria, por ejemplo, uh -huh. otro instrumento que no tenemos en este momento, pero nos pasaría, pasaría igual eh, voz pues para cantar, tuvimos hace años un profesor de, de de voz y últimamente lo tuvimos que dejar porque se quedó sin alumnos, pues si vienen más alumnos, quiero decir que es una escuela abierta a la necesidad uh -huh. y estamos dispuestos pues a, a que eso se pueda cubrir de alguna manera con, con la, lo que tenemos, lo, lo poco o mucho que tenemos, ¿no? Pero vamos, el edificio está para eso, para hacer música, y estamos abiertos a cualquier idea. Lógicamente si viene un señor que quiere tocar el arpa y solo no es uno. Pues el costo es sí, muy ya Lo tiene muy complicado, claro. claro. Es muy elevado porque un profesor para uno no lo vamos a poder mantener. Claro. Y eh, ya que estamos hablando del profesorado, eh, a mí me consta que, que es muy bien valorado aquí en nuestro municipio, sobre todo entre las familias de los alumnos y los propios alumnos de la escuela de música, el profesorado con el que se cuenta, ¿verdad? Sí, el profesorado es bastante, está muy bien valorado en la mayoría de los casos. En el problema que tenemos con el. Profesorado, que hablaba yo no hace mucho con cierta persona relevante, eh, resulta que no los podemos asegurar el trabajo porque pueden variar de dependiendo de lo que vayan encontrando en otros sitios de trabajo. Aquí les podemos contratar para una tarde, para dos tardes, para yeah. como mucho, para tres tardes. Eso habría que seguir machacando y estudiando la posibilidad de generar escuelas eh, conjuntas de pueblos cercanos para asegurar esa. El, la participación del profesor un poco más comprometido con las escuelas de alrededor, o sea, asegurarle el trabajo y el, lógicamente, y el sueldo Uh -huh. eh, me parece que la escuela de música, además, es un referente en toda la comarca porque tenemos alumnado de fuera de Sonseca. Sí, viene gente de pueblos cercanos, de Amazalambros, Ajofrín, Cuerva. Tenemos, en fin, estamos abiertos también a cualquier otro que pueda pedir y tenga plaza. Lógicamente, no se le quita la plaza a nadie de, de, de, de la población de Sonseca, uh -huh. pero bueno, se cubre y es una forma de que nos salga económicamente. No, hay, hay hueco para todos. ¿no? Sí, sí, claro. por supuesto Bueno, en, para aquellas familias, aquellos padres, aquellos abuelos, abuelas Que ahora mismo nos estén escuchando Y que tengan en duda entre apuntar o no a su niño, su niña A esta Escuela Municipal de Música ¿Qué beneficios para un niño de 8, 9, 10, 12, 15 años tiene El aprender lenguaje musical, el aprender un instrumento El ser músico en definitiva? Pues es una parte de la formación de, de la persona muy interesante Yo el otro día les contaba a los chicos últimamente Parece que están menos comprometidos con el trabajo, no, no solo musical, sino a todos los niveles. Pues les hemos permitido, gracias a, a, a que económicamente hemos vivido un poco mejor, pues que los chicos no tengan ningún problema. Entonces yo les decía, cuando yo empecé con seis años a tocar la música, no sabía lo que me iba a encontrar en el futuro. Y el futuro para mí ha sido muy interesante, creo que como para mí, para muchos más que han podido llegar a ser profesionales. Tienes una opción más de vida, es uh -huh. algo que te puede interesar, aparte de los estudios que se han hecho en universidades de, de que el cerebro funciona mejor para los músicos, lo más importante es que eh, se forman también en convivencia, se forman en, en muchísimas cosas que son muy importantes para el ser humano y para los niños. Muy bien. Pues a Vila se lo dejamos aquí. Recordamos, abierto el plazo de matrícula del curso 2010-2011 en la Escuela de Música de nuestro pueblo del 1 de junio, es decir, desde el martes de la próxima semana hasta el día 30 de junio. Durante todo ese mes de junio, recordamos, hay que hacer las inscripciones en la oficina de la Escuela de Música, en la calle Toledo, número 5, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, de 16 a 18 horas. Vilacio, muchísimas gracias. Por cierto, en posteriores programas quiero pegarte un telefonazo para preguntarte uh -huh. por el disco que se está cocinando. Nuevo Vamos. disco de, de la Banda Municipal de Música <risa> sí, sí, sí. que lo tenéis, no sé en qué punto o en qué fase del bueno, proceso pero me parece y me consta que lo tenéis ciertamente adelantado ya. Sí, bueno, el, el viernes próximo creo que tenemos el primer ensayo con el Grupo Coral porque le queremos hacer con voz. Uh -huh. Sonseca ha sido, un, ha sido una población que le gusta cantar yo creo que hay que dar... ...bueno, hay que hacer un disco con, con un coro... ...que viene de Toledo, el coro Saramago... Uh -huh. ...y que, bueno, a pensar del que va a aparecer en... ...en Sonseca dentro de poco ese coro... ...que va a ser maravilloso... ...y que me encantaría haberlo hecho con ellos, pero claro... ...que también que... se está cocinando y que claro. llevan poquísimo tiempo... ...sí, pero que salió después de... de, de la idea. De, ...de la idea y del claro. proyecto... ...si no hubiésemos esperado, yo no me hubiese gustado esperar... ...porque me agrada mucho la gente que participa en ese coro... ...y creo que van a hacer una cosa espléndida... Así que estamos cocinándolo, queremos hacerlo para mediados de junio y yo espero que la gente salga, le guste el trabajo que vamos a hacer. Muy bien. Evila, se lo dejamos aquí, como siempre, un placer. ¿eh? Muchas gracias y, bueno, os esperamos en la Escuela de Música, a todos los que bien. quieran aprenderlo. Muchas gracias, director. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Mucho más que la creación de cantera de músicos para la banda municipal de música es en lo que trabaja nuestra escuela de música, claro que sí. Bueno, nos quedamos con unos acordes de nuestra banda municipal, Scandi, este paso doble, y enseguida cambiamos radicalmente de tercio.